Y parece que se renueva la línea de roca, ¿no es cierto, Lantos? Así es, pero lo más importante es que parece que se está avanzando lenta, pero seguramente hacia una reestatización de todo el sistema de ferrocarriles en la Argentina y, y un relanzamiento, digamos, un, una, un nuevo encare del sistema ferroviario argentino, una de las deudas que se le ha marcado si se quiere, al kirchnerismo en estos 10 años de gobierno, que tenía que ver con el abandono de un sistema ferroviario que había sido devastado en la década del 90, eh, por priorizar a lo mejor una alianza política uh -huh. con Hugo Moyano, dirigente camionero, con lo cual el tren ahí entraba en... En, eh, en segundo digo, plano. Claro, perdía terreno ante la, los intereses del gremio de camioneros. Eh, y bueno, luego de lo que fue la tragedia de 11 el año pasado, que puso eh, la lupa sobre el sistema de transporte de personas, eh, sí. se está empezando a trabajar en un cambio, si se quiere, de paradigma. Uh -huh. eh, ha habido durante todo este año eh, trabajos para renovar la línea Sarmiento, ha habido una compra de trenes, que se había anunciado para la Sarmiento y para la Mitre, trenes que se compraron a China y que van a estar llegando. El día de antes de ayer, es decir, el miércoles, se había anunciado la estatización del Belgrano Cargas, el sistema mm. de, de transporte de mercancía que funcionaba... Bajo una especie de sociedad entre Rogio y Emepa, que son las dos empresas que quedan en el negocio de trenes sacando después de que eh, se corriera eh, la concesión se de TVA. La concesión de TVA, sí. exactamente. Y a partir de, después de este anuncio de ayer, digamos, de la estatización del verano Cargas, hoy llegó un nuevo anuncio de Randazo de Florencio Randazo el ministro de Interior y Transporte, donde se anunció la compra de 300 coches chinos para modificar, cambiar totalmente el parque automotor o en realidad ferroviario, el parque ferroviario de la línea Roca, que entre junio y diciembre del año que viene van a estar funcionando estos nuevos 300 coches que van a reemplazar a los 200 que están funcionando ahora. O sea que no solo se van a reemplazar por completo, sino que va a haber un aumento del 50% en la cantidad de formaciones, ergo en las frecuencias y en el servicio en general, digamos. Se va a viajar uh -huh. menos apretado, en mejores condiciones. Pero lo más interesante en el fondo de, estas dos, de estos dos anuncios, de estas dos medidas, es que en los dos días, tanto el miércoles como ayer... Randazzo dijo que no está descartada la posibilidad de que se estatice también el sistema de transporte de pasajeros. Uh -huh. eh, hoy las líneas que permanecen concesionadas eh, son las líneas Urquiza, que está a cargo de Rogio Metrovías, y Belgrano Norte, eh, que es la que va de, de retiro hacia la zona norte no a través de lo que es el ramal Tigre de, de, de, del Tren Mitre, sino hasta villarrosa por el lado, pasando Villa de Lina, Carapachay etc. Eh, el resto de, de las líneas ya están siendo eh, operadas a través de lo que llaman uniones de gestión, uniones operativas de gestión que están conformadas por estas mismas empresas por Por, eh, Rogio y por Emepa, pero a través de un control del Estado. Eh, el Estado entonces dice, bueno, el sistema de concesión obviamente no funcionó y si nosotros somos los que a través de los subsidios estamos poniendo todo el dinero ¿por qué dejar esto Eh, con este sistema que no está funcionando y no directamente tomar de nuevo para sí y en todo caso incorporar a las empresas como parte de unidades de gestión, digamos. Son empresas que aportarían el low-how, uh -huh. aportan un montón de, de cosas que tienen que ver con la planificación, pero con la decisión final en manos del Estado, eh, porque hay un descontento claro por parte del Gobierno Nacional eh, en este particular que ahora está centrado, digamos, en el en, en la figura de Randazo, que es, no quien, interior, eh, eh. Es, es quien tomó, digamos, este tema hace unos meses eh, con cómo están funcionando las cosas y hay una decisión política de cambiarlo. Uh -huh. Todavía no se anunció. Por esta cuestión de tiempo, porque se quiere avanzar primero con otros temas, porque andas a ver, hay un montón de cuestiones políticas, técnicas eh, que lo afectan. Pero según comentan ya en Casa Rosada, estaría la decisión tomada y es cuestión de algunas semanas más que se termine de anunciar eh, esto, la estatización de, de lo que resta de del sistema ferroviario y esto vendría acompañado de una especie de plan quinquenal o plan eh, del bicentenario 2013 2020 como estos planes que se, que se vinieron implementando a nivel de energía a nivel agrícola a nivel industria habría un plan para lo que es transporte ferroviario la idea es empezar a reemplazar al transporte automotor sobre todo para volver más competitivas a las economías regionales porque eh, en los tramos digamos más, más en los tramos más largos en aquellos lugares del interior es cuando los camiones se vuelven menos más caros lo cual vuelve menos competitiva a, a toda la, la actividad que se esté realizando, digamos, algo que una, una economía del interior que requiere pagar flete en camión hasta el puerto más cercano cuando ese puerto más cercano puede estar a, veces a 1500 o 2000 kilómetros se vuelve menos competitiva a la actividad esa en particular, y a la economía nacional en total. Algunos especialistas hablan eso, se hablan de que la competitividad se puede ajustar eh, con los salarios, se puede ajustar devaluando, se puede bueno, también se puede ajustar abaratando los costos de flete. Y ese sería uno de los sentidos de, de, de reactivar la línea ferroviaria. Esto implicaría, base, en principio los ramales que ya están y que siguen funcionando cambiar a las formaciones y las vías para poder conseguir mayores velocidades, porque hoy en día formaciones viejas y vías en mal estado implican que el tren viaja a veces a 60, 70 kilómetros por hora lo cual es un, una ridiculez lo, lo que es. pasa al revés de los subtes, digamos que las formaciones son nuevas, pero eh, lo que pasa es la línea pero que Macri todavía le falta cambiar todas las vías que tenía que cambiar y no las, no las ha cambiado por una cuestión de que eh, quiso hacer una movida corta y efectivista Una y movida corta cerrando dos meses sí. toda la línea Pero bueno, la cuestión es que primero sería eso, el siguiente paso sería empezar a evaluar la reapertura de algunos ramales que ya llevan 15 o 20 años cerrados, pero que reactivarían algunas zonas claves que tienen que ver con las zonas de producción agrícola eh, más alejadas de lo que es el núcleo de La Pampa, que tienen que ver con algunas economías regionales que están referidas a lo que es minería eh, en toda la zona cordillerana. Pero bueno, nada, hay una intención del gobierno, esto se está, se está hablando está en los pasillos de la Casa Rosada, se discute, va a haber novedades en los próximos tiempos. Hasta ahora las noticias son esas, estatización del Belgrano del, del Cargas y una renovación completa de los trenes del de Roca, que se suman así a la que se va a llevar a cabo en el Sarmiento y en el Mitre, de forma tal que todos los trenes que ya están de nuevo, de, de los trenes de, de pasajeros que ya están de nuevo, eh, bajo el control del sí. Estado, para dentro de un año y medio van a tener renovado todo su parque ferroviario y se va a viajar, dicen, mejor, más seguro, más cómodo. Habrá que ver, ha pasado mucho tiempo, en el medio también eh, apareció la cuestión de reactivar los talleres de Tafí Viejo, que son los clásicos talleres ferroviarios de, de la historia argentina, donde se han fabricado vagones, donde se han fabricado vías. El anuncio de reactivar Tafí Viejo debe haberse hecho no menos de cinco veces o seis en los últimos 20 años, esperemos que esta vez se termine cumpliendo. Bueno, una deuda que tiene el Kirchnerismo que parece que se está saldando. Finalmente. Esperemos que sí. sí.